La Plata. Asambleas de vecinos exigen la realización de obras para que no se repita la inundación del 2 de abril de 2013. Alejandro Albano, de la Asamblea de Inundados de Tolosa, se refirió al poco espacio que tienen en los medios tradicionales platenses.